para la hipotética reubicación de su población en caso de que esta situación se pudiera dar. Claro, porque ellos, eh, económicamente, ¿cómo se autobastecen? Eh, ¿Tienen que recibir, por ejemplo, productos o ciertos productos eh, de fuera o pueden ellos, eh, de forma independiente, generar ciertas cosas y sobrevivir? Sí, claro, ellos al final tienen que tener un cierto comercio. Eh. Se trata de un pueblo que básicamente... Eh,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 Una belleza extraordinaria, pero como es el sitio lo hemos contado con Rubén Rodríguez en Del Confidencial. Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.